Señal Deportiva Es el club Ranger, institución De gran arraigo y tradición Que constituye una hermandad Característica de la amistad titular de los romanos Amigas amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En este viernes 4 de septiembre, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional y la contingencia deportiva. El Estadio Nacional peligra como sede del duelo eliminatorio entre Chile y Brasil, justo el día de que la Roja debuta en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, el 8 de octubre ante Brasil, el IND programó los Juegos Nacionales en el Coliseo Ñuñoíno. Inquieta por el perjuicio económico que provocaría sacar ese partido del Nacional, la ANFP agota gestiones para revertir la situación. En caso contrario, se verá obligada a llevar el encuentro al Estadio Monumental y en otro tema la situación de Arturo Vidal eh, si bien desmintió haber cometido indisciplina sus compañeros de la selección aseguran lo contrario insisten en que el mediocampista llegó debido al entrenamiento matinal del martes que durmió toda esa mañana y que posteriormente fue informado de su desvinculación de La Roja. Según la versión de los jugadores, Sampaoli le dijo a Vidal que esta nueva falta disciplinaria era la última que le aceptaba, aunque le aclaró que igualmente lo citará para los duelos eliminatorios de octubre contra Brasil y Perú. Rectificadora de motores, Sandoval. Rectificado de Cigüeñales.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 juegan por fecha FIFA, un duelo amistoso Chile frente a Paraguay anoche arribó a la capital el elenco guaraní dirigido técnicamente por el argentino Ramón Díaz que utilizará solo a 6 jugadores que vinieron a la Copa América, donde fue semifinalista, viene con un plantel muy renovado, la media de edad del equipo bajó a 25 años el último partido entre Paraguay y Chile se jugó en 2013 triunfo 2-1 para La Roja en Asunción vamos con los resultados de los partidos de ida de Copa Chile octavos de final el miércoles Santiago Morning cayó 3-1 con Audax Italiano Copiapó empató 1 a 1 con Deportes Iquique. Coquimbo unido igualó 1 a 1 con Colo Colo. Y Puerto Montt también empató 1 a 1 con Guachipato. Y San Luis venció 3 a 1 a Universidad de Chile. Ayer, Cobreloa, en Calama, dio cuenta de Universidad Católica por dos tantos a cero. El fútbol es presente. Mario Salas trabaja de manera eh, muy metódica... Eh, pero los entrenadores viven de resultados la UC suma su momento más difícil en la era Salas suma 3 caídas consecutivas y 252 minutos sin anotar un gol cayeron en forma inapelable 2 a 0 ante Cobreloa por los octavos de final de la Copa Chile no mejoran los cruzados la mala racha que comenzó en el segundo tiempo ante Libertad se prolongó el domingo ante Unión Española y ayer en Calama tuvo su capítulo más amargo. Si el domingo no derrotan a la calera, prácticamente se despiden del certamen de apertura. ¿Y por qué digo el fútbol es presente? La temporada pasada en el segundo semestre, la U Fue un brillante campeón con Martín Lazarte. Pero ahora está muy cuestionado después de un mal torneo de clausura en el primer semestre del año 2015 y ahora la U sigue con la irregularidad y más aún las dudas eh, crecen después de la caída por 3-1 a 1 frente a un débil San Luis. Por eso Lazarte y Mario Salas trabaja muy bien, pero se les mide por resultados. Y esto sucede en todas partes. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A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 excelente metodología de entrenamiento, trabajos eh, variados, modernos, pero a la larga ellos rinden su examen cada fin de semana y cuando los resultados no se producen siempre están expuestos eh, a, la, a la intranquilidad y y molestia de, de la parcialidad esto sucede aquí y en la quebrada de la ají un pequeño alto con nuestros auspiciadores y continuamos con señal deportiva a través de fantástica en dos señales por el 92.3 de la frecuencia modulada y en el 970 de la amplitud modulada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 Vamos ir con el bloque de Rangers. Vamos a contar entre telones de la his nueva historia de Arturo Vidal. Uno de los principales temores del director técnico de la selección nacional cuando decidió que Arturo Vidal continuara siendo parte del plantel que terminó ganando la Copa América después de chocar su Ferrari en estado de ebriedad era que un nuevo hecho de indisciplina tocara el trabajo que él comanda en Juan pintura pasaron dos meses y la historia se repitió el ahora jugador del Bayern Múnich alemán llegó pasadas las 8 de la mañana del martes al búnker de La Roja luego de haber disfrutado de una larga noche junto a un grupo de amigos algunas fuentes al interior del búnker de Macul indican Vidal llegó en malas condiciones por lo que fue enviado a dormir a la habitación mientras el rey Arturo descansaba un grupo de seleccionados entrenaba en las canchas de Pinto Durán bajo las órdenes de Jorge Sampaoli quien ya tenía una decisión tomada Minutos después de las 14 horas y cuando Vidal apareció en el comedor, el entrenador le comunicó con dureza su determinación. «Esta es la última oportunidad que te doy, pero ahora te vas». El mismo Calciltense tomó la decisión sin consultar al resto de su cuerpo técnico, tal como ocurrió durante el torneo continental, donde Sampaoli asumió toda la responsabilidad del caso Vidal y lo mantuvo en el equipo. A diferencia de lo ocurrido en la Copa América, Sampaoli eligió desafectar al mediocampista, a quien le sugirió que regresara lo más pronto posible a Alemania, cuestión que queda en evidencia en el mismo comunicado de prensa que emitió la NFP para justificar la salida del ex-colocolino. El jugador pidió que lo dejasen libre por motivos personales y este mismo día, es decir, el martes, viaja hacia Alemania. Según fuentes de la Selección Nacional... Fue el mismo adiestrador quien pidió que se informara de esta forma la desvinculación de Vidal, ocupando un argumento similar al de las de los recientes casos de Claudio Bravo y Eduardo Vargas. Tras el perdón otorgado por Sampaoli, el volante se retiró de Juan Pinto Durán, pero no pudo viajar a Europa de manera inmediata, como pretendía el técnico. La misma noche del martes se vio a Vidal en un conocido pub del barrio Brasil, en compañía de sus amigos, con quienes abandonó el lugar cerca de la medianoche. Los compañeros de selección del rey Arturo poco entendían lo que se informaba a esa hora por la prensa y en las redes sociales, pues se suponía que Vidal debía ir en viaje de regreso a Alemania, cuestión que no ocurrió sino hasta las 4 de la tarde del miércoles cuando finalmente el pupilo de Josep Guardiola se embarcó con destino a Múnich. Antes de su partida y mientras Jorge Sampaoli dirigía el entrenamiento matinal en el búnker de La Roja y muy cerca de Pinto Durán, en la comuna de peña Peñalolén, Vidal jugaba una pichanga con sus amigos, después de lo cual disfrutó de un asado de despedida de Chile. Recordemos que a lo que ocurrió en la Copa América anteriormente Vidal ya fue sancionado tras el bautizazo, lo que no ocurrió después de chocar su Ferrari en el mes de junio Paul Breiner director del equipo del Bayern múnich indicó que tiene contrato y debe cumplir las reglas del club Paul Breiner campeón con Alemania en España 82 dice el embajador del bayern dijo no tenemos idea de que Arturo Vidal se haya marchado de la selección es la primera noticia que tengo al respecto ahora lo saben y no se descarta que el elenco alemán le preste ayuda porque tendríamos que indicar que Arturo Vidal está enfermo y necesita eh, ayuda para eh, poder dejar las bebidas alcólicas, un gran jugador, pero que en estos momentos necesita ayuda de sus más cercanos y se me ocurre que el club alemán también lo hará. Coma Rico, Coma Sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo, Carne Sur, 11 Oriente, 3 Sur. Para un rico asado, Carne Sur, El Rincón de la Carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, El Rey de las Costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. Lo bueno, bonito y barato, en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes, atención de lunes a domingo. En Comercial El Mono encuentra todos los artículos para estas fiestas patrias. En el terminal de buses local 22. Un breve corte y volvemos inmediatamente con un entrevistado en Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada.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 Vamos con señal deportiva. Jugó en los cuatro grandes en su momento. Colo, Colo las universidades, y hablo de un cuarto, Cobreloa, porque Cobreloa fue un grande en los 80 Uno de los buenos arqueros en la historia del fútbol chileno. Actualmente entrenador de la Sub-19 de Audax italiano. Oscar Birt, muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo afectuoso a todos los oyentes. ¿Cuál es su si sí, es no, decir que con mucho gusto para conversar de lo que ustedes tiene conveniente cuál es su punto de vista con este nuevo acto de indisciplina de arturo vidal se repite la historia va al casino eh, monticelo eh, llega bebido al entrenamiento de la roja eh, y cuánto transcurrió del hecho anterior poco más de dos meses eh, en, en realidad más que opinar de cada una de las cosas que él hace Le diría que eh, no, no, no guarda ninguna relación lo que es su rendimiento deportivo con lo que es su responsabilidad como, como profesional y como persona. ¿Por dónde pasa esta situación? Indudablemente por no entender que para ser un buen profesional eh, son muchos factores que están en juego y no solamente el hecho de pegarle a un balón. Y, y es cosa de preguntárselo, digamos, a otros eh, triunfadores que en este momento están en, en su pleno apogeo, digamos, como el caso de Cristiano Ronaldo, como el caso de Tevez, como el caso de Messi, y, y, y todos tienen el mismo enfoque. O sea, para ser profesional hay que hacerlo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Oscar, ¿cree que el jugador está enfermo, necesita ayuda? Mire, yo, yo obviamente sería muy irresponsable que yo Eh, eh, eh, vertieron algún juicio con respecto a cómo está él. Pero indudablemente que si ha cometido errores en forma continuada, necesita eh, alguien a su lado que realmente lo aconseje de una buena manera. ¿Y está de acuerdo que Sampaoli lo perdone nuevamente y le dé un, un ultimátum que igualmente lo va a citar para los duelos eliminatorios de octubre contra Brasil y Perú? el es que sabes que esos comentarios del técnico y más encima siendo argentino, a mí no me cae en ninguna duda porque están ellos son muy llanos siempre a ganar como sea el fin justifica los medios sí, yo no sé si sea tan así la cosa pero yo lo he escuchado hablar a ellos eh, con raras excepciones la gran mayoría siempre eh, en su juicio, la, la, frase, la frase célebre es que hay que ganar como sea ¿no? Oscar, usted estuvo en varios planteles estelares. Jorge Valdivia está más preocupado de saber cuáles fueron los tres compañeros que, bajo estricta reserva, eh, confirmaron estos actos de indisciplina de Arturo Vidal. Eso significa que él también está desenfocado con respecto a lo que son las responsabilidades de un profesional. Y si usted lo mira fríamente, ¿cuál es el otro jugador que originalmente ha tenido más problemas con respecto a estas mismas conductas? Él, Entonces, como siempre, digamos, cuando hay eh, ciertas normas a seguir, el que la vulnera eh, trata de buscarle a cada una de las la, la situaciones una excusa. Pero el que no, indudablemente que anda con la verdad por delante y, y comenta lo que ve y lo que realmente sucede. Y usted integró varios planteles, vídeos, situaciones similares con algunos compañeros Yo, en, en equipo y en la selección nosotros vamos, tuvimos de, de pronto eh, personas que no estaban muy encauzadas en, en de lo que significa esta responsabilidad profesional y a mí me tocó vivenciar un grupo que fue capaz en su momento de llamarle la atención al compañero y obviamente que no permitirle que esto lo siguiera haciendo. Oscar... Eh, pues remontándonos, a propósito ayer se cumplieron 26 años de lo que ocurrió en el Maracaná un 3 de septiembre del año 89 usted junto a Jaime Pizarro, fueron los únicos que en su momento se, se opusieron al retiro de la cancha y no continuar jugando el partido es que mire, es la, la instancia del momento es tan, es tan delicada que efectivamente, bueno, uno por, por conocimiento de lo que es un reglamento del fútbol, por conocimiento de lo que pueden significar los castigos, indudablemente que no es llegar y, y retirarse de un terreno de juego sin haber una explicación eh, válida. Eh, eh, esto era lo, lo que pasó, fue una interpretación, interpretación, bueno, que ya está por todo sabida que fue una falsa, y esta falsa, digamos, significó al fútbol chileno que un problema muy grande de lo que significa la competencia y por sobre todo las cosas en, la, en las posibilidades de los jugadores como para poder ser partícipe en instancias de eliminación o de mundiales. ¿no? ¿En ese momento ni se les pasó por la mente que se trataba de una farsa? Lamentablemente yo desde ese momento sabía que esto era así. ¿Sí? Sí. ¿Eso se planeó antes? Sí. No no les sabría, no le sabría dar los detalles de todo esto, pero yo supe que eso era eh, no algo producto de lo que sucedió desde afuera, sino que era algo de adentro. ¿Es lo más feo que le tocó vivir en su carrera? No sé si lo más feo, pero lo más penoso, porque yo le digo, cuando usted anda por la vida tratando de ganar a cualquier precio, o tratando de abrirse paso a cualquier precio, después lo único que anda dando es lástima nomás, porque en este momento las personas que estuvieron involucradas en eso, el producto de que su estado de salud no es el mejor... Eh, ahora todo el mundo habla con mucha pena de lo que él está sufriendo sin embargo todos se olvidan digamos del mal rato que le hizo pasar digamos a todo un país no solamente a algunas personas, a todo un país que incluso hasta le modificó sus conductas no se olvide que hubo personas que hasta fueron a pelear la embajada de Brasil ¿Alguna vez volvió a encontrarse con Roberto Rojas? No lo he hecho ni tampoco tengo mucho interés en ¿Es un capítulo que no, no olvida? No, si la, la, las cosas, digamos, hay que tienen que servir de enseñanza yo no sé si acaso uno tiene que ir a cuesta con ella pero por supuesto que uno aprende la experiencia de uno en un conjunto de cosas y en este conjunto de cosas hay cosas buenas y hay cosas yo creo que todas, indudablemente, que ayudan a que uno tenga una visión mucho más clara de lo que es el fútbol específicamente Oscar Vitti, ¿qué opinión le merece? Hoy, portada en las últimas noticias un diario de buena circulación a nivel nacional ¿Qué un amigo cercano a Arturo Vidal declara, comillas si Arturo se acostara a las 8 de la noche estaría jugando en segunda bueno, ahí, ahí está la respuesta de todas las preguntas y de todos los cuestionamientos que usted se hace si, si de pronto uno sin hablar tiene más respuesta que, que, que si hablara ¿Y, y, y, ¿qué, ¿cuál es su comentario sobre esa frase? le vuelvo a repetir ese comentario es el comentario típico de las personas que no tienen ningún compromiso digamos con lo que están haciendo solamente creen que esto se trata de pasarlo bien y obviamente que tienen que estar al lado del que los del que se lo permite porque hay personas que tienen recursos y que le permite pasarlo bien Yo, a, a mí me gustaría en esta instancia a un a, a representante de él, al empresario que lo maneja él que, se, que ha ganado mucho dinero con él a mí me gustaría verlo en, en una postura oficial clara y de ayuda, ¿me entiendes? No lo va a hacer porque es si, si lo, lo más probable es que lo deje al margen y no, y no sea mal representante de él. Sí. Oscar, y, en su momento el que eh, se opusiera a la permanencia de Arturo Vidal en, en, en, en la selección en la Copa América... Eh, eh, debido al, al exitismo era mirado poco menos como un antipatriota porque le vuelvo a repetir porque de un tiempo hasta ahora nos hemos llenado de gente que nos ha, ha hecho creer de que para obtener un resultado hay que hacer cualquier cosa y, y yo le puedo asegurar que si se trata de fútbol lo que tiene que hacer usted es bien y está siempre más cerca de obtener éxito que fracaso en otro tema ¿Es partidario de la rotación de arqueros como sucede con Claudio Bravo en Barcelona, acá en Chile, con eh, con Toceli Costanzo en Universidad Católica, por dar ejemplos? Yo, yo soy más partidario de ser un profesional 100% y a tenerme a las consecuencias de lo que significa la opinión de un entrenador. Si el entrenador dice que juego, tengo que hacerlo, y si el entrenador dice que no juego, Tengo que acept con otro profesional que también que también ju que no juega así acá no, no solamente hay, que no juega hay varios más que no juegan también incluso más hay algunos que ni siquiera están citados usted dirige la serie de sub-19 de Audac, en lo personal ¿Para? es partidario derrotar a los arqueros es que la etapa la sub 19 que es una etapa en la cual estamos ahí a, a, a las puertas de lo que significa el primer equipo y por la Por la nueva reglamentación que están obligados a inscribir a dos jugadores sub20 por supuesto que eh, la rotación y, y el hecho de que tengan participación en el juego eh, será una de las tantos factores que lo harán crecer al, al, al joven que está jugando y es partidario de, de que por reglamento durante un torneo eh, cada equipo Eh, tenga que sumar 675 minutos con un sub-20 en cancha? Sí, yo soy muy partidario de ello, y los que están en desacuerdo en este momento son todos aquellos que no son capaces de demostrar un buen trabajo en las divisiones menores. Eh, eh, Todas estas cosas, cuando se producen, sacan a relucir realmente cuál es el nivel de los profesionales que hay en los diferentes eh, equipos eh, en sus divisiones menores. ¿Por qué no hay recambio generacional? O sea, hay que preguntárselo al técnico de la selección. Sí, y usted sabe que acá el, el recambio, indudablemente, que se hace siempre en la instancia más competitiva, y en este caso es, es la selección adulta. Entonces, si, si se habla tanto de los sparrings, si se habla tanto de la gente joven que trabaja con el primer equipo, se supone, se supone si se habla tanto, que ahí debiese estar los recambios. digamos Pero por el momento... Eh, están muy lejos de del de regambio, jugadores como Bravo, jugadores como Vidal, jugadores como Alexis, están muy lejos no, no tienen reemplazante en este momento entonces cuando ellos fallen o estén lesionados ni lo que era eh, indudablemente que se va a notar mucho su ausencia Oscar Birtz en señal deportiva a ver, Chile tiene arqueros eh, de primer nivel como Claudio Bravo eh, Johnny Herrera de, de la de la nueva camada de arqueros ¿Quién le gusta eh, realmente eh, eh, los, los jóvenes que hay en este momento están muy distantes de, de los dos primeros que usted me acaba de nombrar muy distantes, ni siquiera están cerca entonces no hay nadie no hay nadie que sobresalga eh, tienen alguna a, a, algunos aciertos en algunas ocasiones tienen bastante desaciertos en otras ocasiones por lo tanto que para una selección en donde se necesita tener personas confiables, yo diría que en este momento no no se ve alguien que esté cerca de, de esas dos personas. Le pregunto por algunos, eh, Christopher Toceli. Eh, Quizás el que esté más cerca, porque obviamente ha compartido más con la selección. ¿sí? Y los que están eh, eh, rotando en Santiago Andrés, Mauricio, Viana, Castellón. Están muy lejos, no tiene, no tiene nada que hacer en este momento una selección competitiva de clasificación y de mundial oscar y eh, en estos momentos eh, el reglamento permite sin siete extranjeros cinco en cancha y 12 eh, en la banca eh, eh, si se piensa rebajar en lo eh, en, paulatinamente el número cuál sería el ideal bueno yo, eh, el ideal el ideal sería que hubiese eh, una cantidad menor y esa cantidad eh, menor tiene que ser reemplazada por por la gente joven que tiene que ir saliendo. Eh, hay una cosa que es muy clara, hay jugadores que tienen condiciones futbolísticas y que necesitan espacios para poder crecer. Si no se generan esos espacios, nos vamos a quedar siempre con el comentario, vamos a decir, este jugador fue siempre muy bueno, eh, yo lo vi jugar en la juvenil y anduvo siempre bastante bien, pero si nunca tuvo el espacio como para poder demostrar y crecer, lamentablemente no va a pasar de ser un mero comentarios que uno va haciendo. En la etapa de jugador, el nivel de los extranjeros que llegaban a Chile era muy superior al actual. Sí, yo diría que sí, si bajo el punto de vista de los nombres, hoy en día del 100% por ciento de los extranjeros que hay en Chile, el 90% deja bastante que desea, bastante que desea. El otro 10% quizás sea eh, más aceptable, pero acá, no, no se olvide que acá son son sitios los que pueden estar en cancha, pero hay equipos que tienen un Eh, en su sus su, su con, su condición de, de, de eh, en sus pedes de registro tienen tienen mucho más de cita, hay algunos que tienen 9, que tienen 10. Lo que pasa es que lo, el resto lo pues como no lo pueden tener registrado, obviamente los mandan a préstamo a otro lugar, pero es increíble la cantidad de extranjeros que andan acá dando vueltas eh, sin, sin que esto signifique un espectáculo un muy buen nivel. Mire si si esto significara eh que nosotros estamos viendo Eh, partidos, eh, partidos muy buenos, un nivel futbolístico muy interesante yo hasta om omitiría mi, mi, mi comentario, pero lamentablemente el fútbol cada día está peor y va encima existe este, este, el problema que usted señala de que dentro de lo peor no hay nadie joven que uno pueda pensar como un, un real... Eh, cambio para la gente en este momento le ha dado tantas satisfacciones a la selección. Y el producto estrella en la selección, pero el campeonato chileno está muy desjerarquizado. Eh, la semana pasada eh, apareció una estadística donde en los últimos 15 años de Copa Libertadores de América, eh, los equipos nacionales superan solamente en Sudamérica a Perú, Venezuela y Bolivia. Eh, a nivel de clubes, Chile está en el octavo lugar. Bueno, como, como acá somos muy llanos a, a andar imitando y a meterse a internet y empezar a copiar las cosas que aparecen en internet, porque acá hay, hay muy poca creatividad o, o nos fijamos siempre en las cosas que sean más simplistas. Pero si alguien va a, a, a Alemania y, y observa desde el tiempo que se produjo el cambio, que aproximadamente deben ser más o menos ya más de 15 años, eh, desde el fútbol alemán hasta ahora, y, y ven... ¿Cuál fue la razón por la cual este fútbol alemán digamos eh, tuvo un cambio abrupto y con éxito? Se va a dar cuenta de que el, lo fundamental, primero, que es la inversión. No sé si acaso el, el fútbol chileno en las divisiones menores está estará dispuesto a, a invertir más de mil millones de dólares en, en, en esa etapa, digamos. No, no sé si estará dispuesto, eso es lo primero. Y lo segundo, que lamentablemente, yo le digo, el, el, los profesionales que, que existen en, en, en las divisiones menores más que la característica de entrenador, tiene que tener una casa. No, es lo que dicta mucho de esto. No son fraudes. Ocarí, eh, ¿cuál es su análisis donde se indica que el campeonato chileno a nivel mundial es eh, uno de los más cortos, solamente 15 fechas? Eh, esto es, es una cosa enteramente comercial. Yo, yo, yo le aseguro que yo le aseguro que uno fuese futbolizado, la persona que está a cargo del fútbol, fuese futbolizado, indudablemente que los parámetros que sería que o, o por los cuales se guiaría eh, serían los los de los lo de equipos donde realmente se juega, digamos, eh, a un nivel más competitivo. Inglaterra tiene un campeonato completo de años, eh, España de años, Alemania de años, de Francia de años. Entonces, ¿qué qué le hace pensar a usted que nosotros teniendo dos campeonatos del año somos los que estábamos eh, estamos mejor que ellos no es, cree. Porque, es porque se está imitando digamos una una cosa muy comercial que se hizo en, en México tiempo atrás y que hasta el día de hoy sigue eh, como para poder dar vuelta a esta instancia de, de, de vender y comprar jugadores claro, y, con por punto de vista de la rentabilidad, imagínese usted un equipo que tiene la posibilidad en el primer campeonato de cambiar todos los jugadores y después en el segundo cambiar hasta cuatro o sea, estamos hablando de un negocio anual de más de 10 jugadores que podría ser sin ningún problema en cada equipo entonces, para los que hacen negocios muy rentable pero para los que le gusta el fútbol indudablemente que es muy malo Por algo en las grandes ligas de Europa se juega de esa manera en su etapa de futbolista y creo que es lo que más le agrada al público chileno son los torneos largos dos ruedas, todos contra todos Sí, pero es que, es que aparece la frase célebre de siempre, entonces dicen que, es que los, los campeonatos largos Están hechos para los equipos grandes y siempre son ellos los que ganan. Bueno, y, y la pregunta mía es, ¿y si son los que hacen el más esfuerzo ¿Y si son los que realmente invierten más? ¿Por qué razón no tendrían que ganar? Entonces, ¿por qué yo que no hago ni, ni un tercio del esfuerzo del resto? ¿O que no gasto ni el 25% de lo que gastan los otros? ¿Por qué y yo, por una cosa netamente estatutaria, digamos, tengo que estar en una Copa Sudamericana o tengo que estar en una Copa Libertadores de América? y eso, eso, solo, eso solamente es, es una postura, digamos, que es muy antifutbolística, digamos... Es una cosa es una cosa que no que está carente de lo que significa el, el, el bien del fútbol eso solamente es una postura mire hay hay equipos que en este momento van a jugar la copa libertadores van a jugar la copa sudamericana y, y de hecho usted ya lo vio ya equipo que estaba muy contentos porque participaban duraron un partido y se fueron para la casa y claro y, el, y los torneos cortos se da por ejemplo para que cogressal haya sido campeón el semestre anterior y ahora marque el paso en este nuevo torneo Bueno, lo, pero pero yo le digo pero la culpa no fue de Cobreсал, la culpa fue del otro equipo que le dieron la posibilidad de Cobreсал que aprovechara bien la, la posibilidad que, que le dieron. Entonces yo yo de Cobresal no diría nada porque ellos aprovecharon bien la posibilidad que le dio el resto, pero pero está claro que esto que todo esto está nivelado hacia abajo, no está nivelado hacia arriba. Oscar Birt, en Señal Deportiva cree que la NFP Eh, se ha centrado más que nada eh, en, en la selección chilena su producto estrella, pero ¿ha descuidado el torneo local que está muy desjerarquizado? No no solo, no solo creo que es así, sino que es así. Si usted en algún momento tiene la posibilidad de conversar con el técnico de la, la Sub-17 que juega el Mundial ahora en octubre él le da, le da a contar a usted que en, antes de comenzar la Copa América, le prohibieron trabajar en Pinto Durán, en Quilín, en todos los lugares que pertenece a la Selección. Andaron a trabajar allá a Mayoco, a, a la Selección. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿existe algún interés, digamos, por los menores? No, pero solamente por la instancia competitiva. Esa es una realidad, no es, no es que sea una postura mía. Eso, si usted lo si usted lo averigua, es tal cual como yo se lo estoy señalando. Entonces, no tiene... Eso sí que no tiene ni pie ni cabeza, digamos. Oscar, ¿y lo otro? El campeonato se interrumpe continuamente, ahora por fecha FIFA, juega juega Chile-Paraguay, mañana se suspende el torneo de primera edición, el de la primera vez, se juega la próxima semana, después nuevamente se suspende la fecha para las fiestas patrias. No, pero eh, yo diría que ahí ya, ahí caemos en, en, en una frase que, que nos refleja el cuerpo entero. Nosotros somos medio apillangados para hacer las cosas, entonces que le hace pensar a ustedes que un día para otro vamos a cambiar? Si, si los resultados que se han obtenido, los resultados que se han obtenido, yo le digo, efectivamente han sido producto de un trabajo, pero respaldado por un grupo de jugadores, un grupo de jugadores que aparecieron hace más o menos unos eh, ocho años atrás, que fue ese equipo, ese, ese los mismos jugadores que estaban en Colo-Colo, y ahí está Alexi, está Suazo, está Valdí, está Fernández, todos los que, los que aparecieron en colo ese, ese es el peso específico que tiene la selección, Acá no ha habido un trabajo serio, digamos, de, de, de crecimiento global, en donde todo hayan aportado, donde todo ya todo hayan crecido. Pero cuando se acabe esto va a pasar lo mismo que pasó con Sal y Zamorano. Desde el Mundial de 78 hasta ahora eh, nunca más apareció un Sal y un Zamorano, siento que obviamente cuando ellos trabajaban con con el resto de sus compañeros había mucha más gente, entonces ¿por qué no hay más Sal y más Zamorano? Significa que no se han preparado los, los, los jugadores como realmente se deben. ¿Cómo es las posibilidades de Chile para la Copa del Mundo Sub-17 que se va a realizar entre octubre y noviembre en nuestro país? En la Sub-17 generalmente son edades en donde las diferencias futbolísticas no son tan alimantes. Entra a tallar un poco aquí la cosa física, de pronto jugadores con un buen concepto físico, una buena preparación física, de pronto marca una diferencia, pero... Yo le digo que son edades en donde se acerca mucho los lo rendimiento de todas las elecciones pero pero le prometo que a mí eh, es muy incierto no, no, no sé cómo no, como no irá sí, y en estos pocos meses cree que miguel ponce podrá dar con una selección definitiva todavía está en un proceso de búsqueda después del fracaso que hubo en el trabajo de, con los entrenadores argentinos no, pero, sí, pero ya nadie habla de eso sí lamentablemente yo le digo lo... Hemos tenido una cantidad de fracaso de gente que viene de afuera que junto con fracasados han llevado una buena una, una cantidad una campaña importante de dinero que, que le la que no guarda relación con lo que ganen con lo que ganan en este momento Miguel Ponce, pero nadie dice nada, ¿por qué? Porque obviamente si lo dicen, indudablemente que pasan a ser antimayotas por lo menos. Pero mire yo conociendo a Miguel, conociendo a Nelson Sotale que está ahí con él, indudablemente que Eh, lo que deseo es que les haya lo mejor posible porque realmente son muy buenas personas que se merecen eh, eh, éxitos deportivos. Oscar, y lo último, eh, que qué, ¿qué opinión le merece que Sampaoli esté buscando algún vínculo antepasado que, que para eh, para buscar seleccionados? y ch ch chilenos eh, a través del mundo eh, a lo mejor jugadores que ni siquiera conocen nuestro país pero se está buscando algún parentesco pero seguramente seguramente que eso es más fácil que, que formar a alguien que realmente le sirva al fútbol chileno digamos. supongo que esa es la razón porque no, no, no, no entiendo no entiendo digamos realmente el enfoque es excepto digamos eh, eh, la, la cosa legal que indudablemente que hab padre habiendo madre Esto, esto se puede realizar. Pero eso le demuestra a ustedes lo pobre que, que es el manejo de, del fútbol nuestro. ¿no? En lugar de, de tratar de eh, buscar en las divisiones menores, la gente joven, el, el recambio que realmente necesitamos, sale mucho más fácil andar buscando afuera para traer gente que, que rinda en el momento y, y que le y que lo llene de gloria a la persona que está ahí al frente ella, porque indudablemente que eso también... Y, y, y esto no es una cosa personal, sino que yo creo que cualquiera que está en la selección o cualquiera que está en un equipo, lo que quiere es obtener buenos resultados. Si tuviera que evaluar, ¿qué nota le pone de 1 a 7 al torneo chileno? No, el torneo chileno con mucha suerte llega al 5, con mucha suerte. ¿Y el trabajo que se hace en divisiones menores? Igual, eh, bueno, pues sí, sí es, es, esto es el fiel reflejo de cómo, de cómo se trabaja en un concepto global. Gracias. Es poca es poca la inversión salvo algunos clubes pero eh, el, el fútbol joven es como el pariente pobre pero mire yo yo lo invito a usted a que se acerque a las canchas donde se juega fútbol joven donde se juega fútbol joven yo lo invito a usted a que recorra las canchas y vea los partidos durante un mes y escuche el mensaje de los técnicos a los jóvenes y ahí se va a dar cuenta usted de quiénes son realmente formadores y quiénes son entrenadores digamos y los jóvenes necesitan formadores no entrenadores Necesitan formadores que lo entrenen. los no necesitan entrenadores que lo entrenen. Y esto pasa porque se les paga mal a los entrenadores en división. Los mejores deberían estar a nivel formativo, pero la mayoría de los clubes pagan eh, remuneraciones muy bajas para la importancia que tiene eh, la, esa etapa en un jugador. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así, pero... Yo, yo creo que no, no, no hay que buscar más allá de una cosa tan cierta como la que usted señala, lamentablemente. Oscar, y si se sabe que el futuro de los clubes está en el fútbol joven, ¿por qué la, eh, la mayoría eh, destina todo el dinero al equipo adulto y son pocos los que invierten eh, cifras grandes eh, en, en, en las categorías menores? ¿Por porque esto está manejado por seres humanos voy al ser humano a qué ser humano le gusta hacer un trabajo y que sea reconocido en 15 o en 20 años más o incluso en un momento determinado el lugar de sea reconocido él como la persona que lo hizo sea reconocido el que realmente lo lleva a cabo me explico mejor si a un jugador lo hace debutar una persona usted de quién se acuerda de que lo formó o del que lo hizo debutar del que lo hizo debutar obviamente entonces la pregunta mía es cuántos hay que están dispuestos a formar dejando de lado esa posibilidad cierta de que de que no hablen de él como formador cuánto están dispuestos a eso yo le diría que muy pocos muy pocos y, y además se eh, quieren resultados inmediatos eh, eh, eh, cuántos años demora eh, eh, para dar frutos un trabajo a conciencia en el fútbol joven bueno las, las características de las etapas que va quemándose hoy en día los niños empiezan a formar parte de una instancia competitiva a partir de los nueve años entonces imagínese, un niño ya está formando parte de una institución a los nueve continúa a los 10 a los 11 a los 12 a los 13 a los 14 a los 15 a los 16 a los 17 y a los 18 supuestamente digamos al noveno año ya de competencia de preparación se acerca a la instancia digamos profesional del primer equipo entonces yo creo que Eh, es hay bastante por recorrer eh, en el momento desde el momento que el, eh, un niño llega a, al fútbol. ¿Qué clubes creen en estos momentos en Chile destacan por su labor formativa? Yo creo que bajo el punto de vista del orden y cómo se trabaja Audax Italiano. ¿Por qué Audax? Porque yo lo estoy viviendo en Carnet, pero yo estuve yo estaba en otras instituciones y estoy yo en Audax y a mí me consta ...de que bajo el punto de vista de la formación... ...hay un ordenamiento que no lo he visto en otra vez más... En, ...en una oportunidad llegó el técnico de la selección... Eh, eh, ...menor, el argentino Grelac... ...más eh, el, el, el encargado de toda la área formativa de la selección... ...llegó allá a, a, a Tocali me refiero... ...y, y cuando le mostramos digamos, como nosotros realizábamos las cosas... ...indudablemente quedó con la boca abierta... ...no, no, no pensó que nosotros realizamos un, un trabajo así como el que realizamos a grandes rasgos cuál es el ordenamiento que tiene audax en sus divisiones menores de todo tipo bajo el punto de vista de las responsabilidades bajo el punto de vista de los objetivos bajo el punto de vista de las eh, revisiones y bajo el punto de vista de las de la, de, de, de, del cautelar todo esto hay, hay hay personas que están constantemente viendo cómo se está trabajando aparte de las reuniones que hay semanalmente para conversar todo lo que sea Oscar, y de la serie que usted dirige Sub-19, ¿algunos jugadores que pudieran llegar lejos eh, en un mediano plazo? Mire, eh, cuando usted me dice llegar lejos indudablemente queda un albur, porque eh, lo que usted puede ver bueno ahora a lo mejor en los dos o tres años más no lo es pero pero sí le puedo asegurar que hay jugadores que tienen ciertas condiciones como en el caso del del arquero eh, Ergin Zagüesa que estuvo ahora ya en España eh, es un buen arquero Eh, el mismo caso de Vega que está jugando ya en el primer equipo hace bastante tiempo, él ahora recién cumplió 18 años. Eh, eh, hay otro jugador que en este momento forma parte, la dicen menos como es Fahunde, que está Eduardo Navarrete que también juega en el primer equipo. Yo le diría que me, eh, hay un hay un niño, hay un, niño, un, un un sub 17 que ojalá que esté en plena condición cuando cuando comience el campeonato se llama René Melen, usted se va a acordar mucho de mí cuando lo voy a jugar, porque es un jugador extraordinario también eh, hay hay jugadores pero pero yo que he tenido la suerte de estar en, en instituciones que son relativamente grandes en el manejo como el Real Madrid y, y sabe que ahí no sacan un jugador todos los años, a pesar de que tienen divisiones menores bastante importantes pero ahí no sale un jugador al primer equipo todos los años entonces imagínese lo difícil que es el pensar en, en renovarse constantemente Oscar, en Chile son pocos los que se atreven a decir las cosas eh, como corresponden. Eh, eh, la, la selección chilena es una burbuja eh, donde ha clasificado consecutivamente a dos mundiales, eh, Sudáfrica y Brasil, respectivamente, obtuvo el primer título en la historia de Copa América, pero ¿es una burbuja para la realidad de actual del fútbol chileno a nivel de clubes? Bueno, pero tío, si ustedes lo ve así, eh, efectivamente... Eh, no, acá no hay una correlación toda la, le vuelvo a repetir, pues imagínese si el, si el técnico de la selección adulta utiliza jóvenes un sparring que él le llama a trabajar con la selección o sea, indudablemente que a él le interesa lo, los jóvenes bajo ese punto de vista pero que le diga después a la selección sub-17 que compite en octubre en el mundial y, y somos dueños de casa y obviamente que todo el mundo aspira que nos vaya bien si, le, si a esa selección la margina de kilí de, de, de la margin de, de, de, de las torres, de pinto durán de la cancha que está al frente la máquina y le dicen no usted tiene que ir a trabajar a otro lugar sea la explicación que sea yo le digo eh, yo creo que no, no están muy interesados en que le vaya bien o, o, o mejor dicho no le interesa como les van no, es realmente ¿no? lo último ¿cómo Anaana luz como analiza la lucha por el puesto del arco del barcelona entre claudio bravo y el alemán Ter Stegen? Me parece una lucha correcta normal entre dos muy buenos arqueros que obviamente que más que un problema para el técnico es una solución porque cualquiera de los dos que juegue indudablemente que sabe desempeñarse muy bien en ese puesto independientemente de que en, en alguna oportunidad en alguna oportunidad le hayamos visto eh, a uno u otro digamos goles que son eh, susceptibles de evitar pero en general son los dos muy buenos arqueros son estilos distintos ¿Cómo analizan las características de bravo y el alemán sí sí eh, el pero son son estilos distintos con, con una con, con, con un concepto de, de, del juego que de pronto eh, a lo mejor eh, claudio lo tiene más afianzado por obviamente porque tiene mucho más tiempo jugando también pienso eso también es importante en esto dearco Oscar, siempre un agrado hablar de fútbol y eh, será hasta una próxima oportunidad eh, gentil con señal deportiva un saludo afectuoso para todos que le vaya muy bien Oscar Birt, otrora portero de Colo Colo, Universidad Católica Universidad de Chile Cobreloa Everton, seleccionado nacional y actual entrenador de la serie Sub-19 de Audax Italiano. ¿Se le acabó el gas? No se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Tres Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis. Eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Haga su pedido al Fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur, farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur, farmacia, te espera en guamachuco 830 San Clemente y también en calle Freire Constitución. Avance de primavera, lindas tenidas en Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960 en uno Sur, esquina 2 Oriente. Quiero agradecer ayer la fidelidad de nuestros auditores que se vio expresada en el número de llamados, donde hicimos eh, todo el programa con la tribuna del hincha a micrófono abierto. Y todas fueron opiniones muy constructivas, respetuosas, ubicadas, con altura de miras, amplitud de criterios, sin descalificaciones para analizar el momento de Rangers. ¿Cuál es la conclusión? Que en estos momentos donde se confirma por parte de la dirigencia la continuidad de Carlos Rojas, hay que aportar buenas vibras para que la historia tenga un final feliz. Que Rangers pueda ubicarse en el lugar donde se merece, que se pueda trabajar tranquilo preparando el partido contra Everton. Pero repito, los jugadores y el cuerpo técnico están llamados a revertir esta situación con, con buenos resultados. De lo contrario, la eh, molestia se, se, se, se mantiene. Por eso eh, habrá que estar atento al partido contra Everton en Sausalito la próxima semana, el domingo 13 de septiembre al mediodía, para ver qué cambios podría hacer Carlos Rojas en cuanto a nombres y a la forma de juego. Porque sin duda tendrá que... Eh, buscar eh, alguna manera de lograr una regularidad un sello futbolístico que vaya traducido con buenos resultados que permitan que Ranger sea animador del torneo porque si sigue jugando de la manera como se ha visto en los últimos encuentros háblese con Curicunido en Copa Chile con San Felipe en el Valle de la Concagua con Deportes Temuco, el domingo pasado donde se perdió 3 a 1 Rangers va a marcar el paso en el torneo por eso Carlos Rojas y los jugadores están llamados, son personas adultas a ver la manera buscar un sistema táctico que se acomode a las características de los futbolistas que permita que ranger sea protagonista y se gane un respeto en la división. Por eso, eh, contra Everton, se verá si Carlos Rojas saca lecciones, hay que sacar lecciones de la derrota, lo dijo Francisco Bozán, técnico de Barnechea. Él, después de cada derrota, saca lecciones. Acá tiene que suceder lo mismo, sacar lecciones. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se debe mejorar para que rangers en los próximos partidos tenga una propuesta diferente que vaya de la mano con buenos resultados de lo contrario los dirigentes podrían quitarle el respaldo lo ideal sería que no se tenga que llegar a, a, a ese tipo de decisiones pero la única manera de revertir la situación y calmar los ánimos de todo el mundo, es que Rangers comience a ganar y hacer un equipo regular y, y pueda estar peleando el ascenso. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena, en Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor,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 Termo Cold, reparación de estufas Dos veintitrés ochenta y reparación de lavadoras Dos veintitrés ochenta y reparación de refrigeradores Dos veintitrés ochenta y años de experiencia Repuestos originales Atención a domicilio Garantía total Termo Colt, dos sur diecisiete noventa Fono dos veintitrés ochenta y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 ¿Por qué se suspende el campeonato? Se privilegia la selección chilena que juega mañana a las 6 de la tarde en Santiago con Paraguay, en un duelo de carácter amistoso. Rangers reaparece la próxima semana, el domingo 13 de septiembre, cuando enfrenta a las 12 horas, transmite el canal del fútbol en Sausalito Everton con Rangers. El cuadro talquino tendrá dos bajas importantes, eh, dos fechas de castigo por expulsión para Bruno Romo y Juan José Albornoz, dentro del dolor de cabeza que ha tenido Carlos Rojas para dar con el sustituto de Cavión, después de su partida cobresal, se me ocurre el nombre de un jugador que tiene mucho despliegue físico, que viene recuperándose un desgarro, eh, que tiene marca, eh, corretea, y alguna vez Juan Uvilla lo hizo jugar de seis jugadores, el año 2009, Mariano Gabriel Celasco a lo mejor se podría eh, utilizar eh, eh, y probar en esa función al jugador argentino y le cuento algo José Luis Cabión se fue a Cobresal prácticamente por el mismo dinero que recibían Rangers y allá sin duda tiene buenos premios por partido ganado Se va a un equipo de primera edición que el próximo año va a competir en Copa Libertadores de América. ¿Dónde radicaría la molestia de Cavión? ¿Por qué eh, optó por, eh, de la noche a la mañana a ir a Cobresal? Se dice, a prueba de desmentidos, gente cercana al futbolista, que no había quedado conforme con... Eh, el arreglo del contrato para esta temporada recibía un sueldo de un millón ochocientos mil pesos mensuales que estaba muy por debajo de lo que venían ganando eh, jugadores eh, contratados eh, para este nuevo proceso y más allá de preocuparse de lo que eh, recibieran otros futbolistas pero él se sentía en eh, eh, no valorado eh, para eh, el, el, el esfuerzo que eh, destinaba en la cancha. Cuando se sentó a negociar se le dijo que el puesto de él no era tan bien pagado como el centro delantero, el arquero, el central, el número 10. Como que habían puestos y puestos en el fútbol. Y y lo que estaba recibiendo él cree que no no era eh, relacionado para el esfuerzo que realizaba dentro de la cancha y por eso decíamos que Avión estaba lejos de ser de estar dentro de los jugadores mejor remunerados del, del equipo y partió a Cobresal por eh, prácticamente por el mismo sueldo con la salvedad que allá tiene buenos premios por partido ganado pero dice que eh, se, se le está agradecido el club porque se le dieron las facilidades para poder emigrar a un elenco de primera edición pero tampoco se hicieron esfuerzos por retenerlo haberle hecho algún cariñito o subirle algo más su, su salario. Tampoco por parte de Rangers eh, se trató de convencerlo para que no emigrara. Esto es a prueba de mentidos y eh, a través de una conversación con gente muy cercana al futbolista que descarta que se haya ido a cobrecer por el doble de dinero o, o por una remuneración mayor. Se fue prácticamente en las mismas condiciones eh, de Rangers y con algunos matices. Pero cree que su importancia dentro del equipo no estaba reflejada en lo que ganaba, que estaba muy por debajo de lo que llegaron recibiendo este año eh, varios refuerzos. Lo bueno, bonito y barato, en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes, atención de lunes a domingo. Todos los artículos que necesita para el 18 de septiembre en el Mono, terminal de buses, local 22. Mañana sábado, señal deportiva, con un programa de largo aliento, desde la una y media de la tarde y cada sábado nos llenamos de nostalgia, recuerdos y emociones con la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno. Vamos con algunas programaciones del fútbol chileno. Amater Talquino para este fin de semana. El clima acompaña y pareciera que San Isidro no le va a jugar una mala pasada como tantas semanas anteriores. Tenemos la programación de la Asofútbol Talca. Segunda fecha del campeonato de clausura. Mañana sábado, desde las 14 horas con 15 minutos, categoría adultos, primera, 45, 35 años y honor. En Cancha La Obra jugarán Deportivo La Obra con San Martín Boys. Estadio Sur, Deportivo Oriente con Bernardo Higgins. Estadio Fiscal, Cancha Número 3, Deportivo Relámpago con Quintas Unidas. Estadio Fiscal, Cancha Número 4, Vanguardia Unida con Juventud Católica. Cancha Brilla el Sol, Brilla el Sol, Brilla versus aurora de chile y estadio fiscal cancha número 5 nueva ate molina con chacarilla de maule el domingo juegan las series cadetes tercera segunda primera y cuarta infantil desde las 9 de la mañana con 15 minutos los mismos partidos en categorías infantiles también tenemos para el sábado la tercera fecha de la asociación de fútbol a Villa San Agustín de Talca, en categoría adultos, primera, 35, 50 años y honor, desde las 14 horas, en la cancha José Fonsea Edo, juvenil seminario con Atlético Comercio, cancha costanera, deportivo costanera con Daniel Vargas, cancha belgrano, deportivo belgrano con Talca National, en el municipal norte, deportivo hasta Uruaga con Unión Independencia, Cancha santana Deportivo santana con las series adultas de Rangers. En la cancha Vicente Acuña Parra del talcanacho Talcanational jugarán Sacachispas con Sudamérica. Y en la cancha José Fernández Llorens detrás del hospital, Unión Pacífico con 18 de septiembre. Queda libre en esta fecha 21 de mayo. Las series cadetes segunda, tercera, cuarta y primera infantil juegan los mismos partidos el domingo desde las 9 de la mañana con 30 minutos. También queda libre 21 de mayo inmobiliaria e independencia. Tu casa, tu independencia. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de, de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda, con Tres Oriente. El Canal Rural hará su estreno. Primera fecha, campeonato de clausura. Este domingo, desde la una y media de la tarde, jugarán en cancha Oriente, Juventud Oriente con Unión Palmira, en la cancha Panguilemo, Panguilemo con Renacer Sin Fronteras, en cancha Purísima, los Pumas de Purísima con Estrella San Vicente, en cancha San Antonio, Unión Ocho y Media con los Copihues, y en cancha 21 de mayo, Alianza San Miguel con Esmeralda, son algunas de las programaciones, seguimos, tenemos eh, también la la Asociación Deportiva de Viejos Cracks este domingo 6 de septiembre, quinta fecha primera fase en categorías 35B, 45 y 35A 14 horas con 30 minutos el domingo, en cancha Daniel Rebolledo, José Ignacio Cienfuegos con unión 21 de mayo, en cancha de Unión Independencia, Población Independencia con Deportivo Lautaro. Estadio Sur, Atlético Prado con Oscar Cristi Gallo. En Cancha Costanera, Deportivo Independiente con Deportivo Torino. En Cancha Brilla el Sol, Carlos Condel con Villa La Florida. Estadio Fiscal, Cancha número 5, General Schneider con Racing Club. Estadio Fiscal, Cancha número 3, Deportivo Nacional con Unión Purísima. Y en Cancha Santa Ana... Deportivo Santa Ana con Central 7. El turno en esta fecha para José Dionisio hasta Uruaga. Y también tenemos la décimosecta fecha del torneo de apertura de Canadela. Este domingo, 6 de septiembre, 9 de la mañana con 15 minutos, Estadio Sur. En todo competidor, Curtal con 6 r También en todo competidor, Producto Fernández 1 con Producto Fernández 2, Clásico Cesinero. Y en todo competidor, Coexca con Calaf. A las 10 de la mañana, en Complejo Producto Fernández, en 35 años, Producto Fernández se mide con Municipalidad, y en 45, productos Fernández con Admital. Complejo Universidad Católica del Maule, 10 de la mañana con 30 minutos, en 45 años, Magisterio con Contadores. El miércoles 9 de septiembre se juegan partidos pendientes. La próxima semana, 20 horas Estadio Sur en 45 años, Municipalidad con Embonor y en Complejo La Florida en 35 años. Se pone al día el campeonato la, el próximo miércoles. Jugarán desde las 20 horas con 30 minutos, Municipalidad con Banco Santander. Muchas gracias por la sintonía a diario en Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 AM la invitación para mañana desde la una y media de la tarde con un programa de larga duración buenas tardes para todos chau chau, que tenga una buena tarde Radio Fantástica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 Señal Deportiva.